Civilización fenicia. Arte. Su artesanía tenía un estilo original y ecléctico, con influencias egipcias, griegas y mesopotámicas, debido al constante intercambio con estas y otras culturas. Fabricaron objetos tallados en madera, frascos de vidrio, platos, jarras producidas en torno, collares y anillos con la técnica de filigrana y espejos de plata con influencia egipcia. Con el marfil crearon miniaturas y paneles decorativos para muebles. También elaboraron adornos en bronce, oro, plata y cobre, producidos en serie. Comerciaron la madera de los bosques del Líbano, en Mesopotamia y Egipto donde esta era casi inexistente, además del marfil de África la plata de España, el ciprés, cobre y el grano de chipre y los metales de las zonas del mar negro. El tinte púrpura extraído de un molusco del mar mediterráneo fue el producto que los identificó. Con este se iniciaron como comerciantes. Moneda. Debido a que varios pueblos no conocían la moneda, utilizaron el trueque, mudo. Los Mercaderes fenicios se acercaban a la costa de los pueblos, dejaba sus productos y regresaban a la nave, mientras que los habitantes observaban la mercancía y dejaban junto a ella el valor que les parecía justo en especies. La primera emisión de moneda se realizó en Sidón a partir del año 450 antes de Cristo.